hoy, en, ma mañana, mañana eh, en Santa Rosa, en la tarde, eh, organizado por el Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos, ahí en la Avenida Belgrano Norte, al 243 cuarenta eh, los saludamos. Ricardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Eh, ¿Cómo describirías el proyecto económico, si es que es tal, del gobierno de Javier Milei? Sí, yo, sí, yo, eh, Hay como diversas formas de, de analizarlo eh, yo creo que es un proyecto económico político eh, que en algunas cosas tiene alguna novedad en otras lo conocemos ya hace rato ahí es una del 76 ¿Hola? Sí, no, te decías una lástima, eh, por ahí se pierde la, la comunicación, no sé si a lo mejor te estás moviendo, por ahí ahí se estaba retomando. No, no, no, Bien, bien ahí, dale, sí, decías, eh, eh, hacías no. alguna referencia que no se escuchó completa al 76, creo, me pareció. No, hay muchas de las cosas que se están haciendo tienen mucha similitud con lo que se hizo en el golpe del 76, por ejemplo, ahora está vigente una especie de tablita cambiaria que es muy parecida a la que hizo Martínez de Hoz, hay elementos del menemismo, por ejemplo, Argentina ahora está cara en dólares, eso nos pasó durante todo el periodo de la convertibilidad, hay elementos de lo que pasó con Macri, por ejemplo, el carry trade, es decir, que entran algunos capitales a, a especular con la tasa de interés en pesos, pero después se vuelven a dólares, es decir, encontramos parecidos y similitudes con muchas cosas, es un modelo donde prima completamente lo financiero, lo productivo, no tiene ninguna importancia, incluso sectores productivos importantes lo están pasando muy mal, eh, pero claramente eh, lo que sí podemos ver en todas las preocupaciones del gobierno eh, es el intento de crear un país este, muy desigual donde los sectores perjudicados tengan un comportamiento completamente pasivo y resignado frente a estas transformaciones que se quieren hacer. Eso es muy claro y se observa en todas las actitudes del gobierno. Y lo novedoso que decís, ¿dónde lo descubrís? ¿Cuáles serían los aspectos más salientes? De lo esas... novedoso es el, el nivel de, de violencia con que se enuncian los objetivos Yo quiero recordar que en todas las experiencias anteriores, desde Martínez de Hoz en adelante, en general eh, los gobiernos sucesivos trataban de presentar sus reformas diciendo que eran eh, buenas para sí. todos y que buscaban el bien común. Pues, sí, por sí. ejemplo, el discurso del 2 de abril del 76 de Martínez de Hoz hoy diríamos que es un discurso muy moderado. Claro. Muy moderado frente a la, a la, a la forma que se expresan. Ningún gobierno anterior en la Argentina dijo que la justicia social era una aberración. Tal cual. Bueno, incluso todos, incluso eh, para, sí. para ir a una etapa más reciente, Macri llega ocultando su, sus famosos discursos finales de campaña diciendo no les voy a quitar nada de lo que ya tienen, ni siquiera el fútbol para todos. Es como que había hasta una sensación culposa de aplicar este tipo de ajustes. Ahora están de fiesta. Sí, eh, evidentemente eso refleja que algo se, se movió en la sociedad argentina, algo se, se rompió, si vos querés, eh, en el sentido que se está partiendo un sentido común que era eh, compartido por muchas fuerzas políticas, incluso las de centro-derecha. Eh, y hoy, eh, digamos, la, la idea de exhibir, por ejemplo, la de destrucción de las universidades públicas, el sistema científico-tecnológico, de los hospitales, acusando a todo el mundo de que hay corrupción, ¿no? Eso ya el macrismo lo había empezado a hacer. Pero ahora se hace en una forma masiva eh, contra toda eh, institución que tenga que ver con algún equilibrio social, algo que tenga que ver con un proyecto de país de país independiente eh, de país que se es capaz de desarrollar su propia producción, sus propias uh -huh. innovaciones su propia tecnología hay un eh, choque frontal contra todo eso y no se disimula, no se dice no, justo hubo un problema sino que claramente eh, están en contra de la ciencia y la tecnología nacional de las sí, sí. universidades de la educación de la salud pública eh, y hay una parte de la población que parece eh, estar como conforme con esa situación o creer que es necesaria para lograr en un futuro un mayor nivel de bienestar pero la novedad es que ese bienestar es individual no es colectivo es individual ahora Yo, dentro de eso me voy a salvar no mm ahora este el, el, el discurso eh, digamos eh, que tiene que ver con, con la corrupción digamos todo es corrupto entonces esto hay que cambiarlo eh, les ha dado buenos resultados porque de hecho eh, fuerzas políticas que siempre han defendido la educación pública que han defendido este, la investigación científica eh, están en alguna medida apoyando también toda todas estas estas cuestiones que atentan justamente contra la universidad pública y contra contra la contra el conicet sí eh, es es así eh, yo he tratado de explicar de explicarme primero sí, después por de, explicar a los demás eh, por qué está ocurriendo esto con fuerzas que teóricamente no comparten el ideario y la visión extremista que tiene el gobierno. Y la única razón que encuentro es que eh, en realidad eh, fuerzas de centro o fuerzas que históricamente hasta podían ser consideradas socialdemócratas eh, o sectores del peronismo que tenían un, como un cierto compromiso con lo popular o con el Estado y hoy en día de, de alguna forma dejan pasar todo esto, me parece que tienen que ver con que no es que le tengan tanto miedo a mi ley en sí, ...sino que saben que detrás de mi ley hay fuerzas económicas poderosísimas. Hay eh, capitales internacionales grandísimos, multinacionales, la cúpula de la élite económica argentina está detrás de mi ley. Hay los norteamericanos que ven en él un aliado fundamental en la región para romper el Mercosur para eh, echar a los chinos de la región, es decir, me parece que no es que eh, puntualmente eh, estén arrodillados ante una figura que no genera mucho respeto, sino que están arrodillados, saben que detrás de esto hay fuerzas muy poderosas que están avalando que esto esté ocurriendo, por ejemplo, cuando uno dice ¿qué sentido tiene eh, destruir el ARSAT? El, el sistema satelital que tan costosamente fuimos levantando, que es eficiente, que es bueno y que nos puede dar plata. ¿Qué sentido tiene hacer eso? Bueno, si lo vemos desde nuestra perspectiva nacional, no tiene ningún sentido. Uno diría, está loco. Ahora, desde la perspectiva de los otros países, los que producen satélites y que no necesitan un competidor más, está bárbaro que es, haya un país que se suicide, en ese En ese tema que diga bueno, voy a destruir mi propio sistema satelital, la verdad es que te van a felicitar, te van a decir muy bien lo que estás haciendo, porque sí. le sacas un competidor sí, sí. ahora esto es lo que está haciendo el gobierno de la argentina y, y, y supongo a eso bueno sería una una charla larguísima, no pero también se suma otro componente si queremos este que que nos permite hasta entender lo que está haciendo la dirigencia política que es que en la elección algo también pasó que la dirigencia política no vio, entonces se sienten este que están caminando en un escenario que, que no pueden manejar inestable totalmente, es decir que Milei haya sacado tantos votos haciendo el discurso que hizo paseándose con una motosierra diciendo voy a recontrajustar independientemente de que sea la casta y qué sé yo, pero este en algún punto fue anunciando que su plan era de combatir la soberanía básicamente eh y la dirigencia política está en esa trama de decir, bueno, no entendí nada de lo que pasó, ahora no tengo mucho derecho tampoco a a contradecirlo, ¿no? Sí, eh, mira, yo ojalá pudiera decir que conozco perfectamente la diligencia política de todo el país. No es cierto, conozco alguna diligencia política. Mi impresión desde afuera es que es una diligencia política con muy pocas convicciones. Sí, está bien. Muy sí, pocas sí, sí, convicciones. Sí, eso es notable. Que... No, no hace falta conocerlas tampoco tan profundamente o, o de manera directa, pero es un, un, una caracterización claramente extendida, sí, sí. Claro, porque, digo, una cosa es que podemos discutir si una empresa tiene que ser pública, privada, mixta, son discusiones, pero cuando se dice eh, vamos a des destrozar el, el proyecto karen que es un proyecto extraordinario, y que es rentable, y que es eficiente, y que es exportable, vos decís, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo, cómo pudo estar dudando frente a esto? ¿Cómo...? avalo esto y es un poco como una diligencia que se prende de la ola, bueno la ola va para allá, voy para allá a veces me agarra dudas, tengo que decirte la verdad de si si la hora fuera para el otro lado, si tendrían esta misma actitud de complacencia. no Ajá. lo sé sí sí hay no ejemplos sé. históricos de que estuvieron más de morones en todo caso cuando hubo alguna ola para el otro lado, pero y te pregunto sí. en ese en ese tren. ¿Qué crees que pueden, sobre todo desde lo económico, qué pueden realmente hacer las provincias? Acá en La Pampa, si querés, inició hace un año un proceso de resistencia, fue la palabra que eligió el gobernador, por ejemplo, sí. pero que, que todo tiene un límite, porque también los, los fondos, en el caso de La Pampa hay un, un reconocido fondo anticíclico, que por supuesto es finito, otras provincias han adherido muy entusiastamente al, al RIGI, ¿Qué queda por hacer desde una provincia en este contexto, te parece? Sí, la verdad que es muy complicado porque nuestras provincias son presentan panoramas muy diferentes, cada una, es, cada una es una historia, la verdad que cada una es una historia. Mi impresión, sin ser un experto en la Pampa, es que la Pampa está relativamente ordenada dentro de que no es una provincia que tenga vaca muerta, no tiene petróleo, no es parte de la, del núcleo más fértil de la pampa húmeda, entonces la pampa tiene recursos relativos, tiene una población que no es muy grande, está ordenada, y me parece que lo que le queda por hacer a una provincia de estas características es tratar de crear alianzas a nivel eh, nacional eh, para tratar de presionar sobre el estado nacional para que deje de lado esta política de asfixia esta política antidesarrollo nacional anti eh, obra pública eh. estamos a contramano del planeta tierra en este uh -huh. momento eh, el otro día me, me hizo un reportaje una eh, periodista de china y nos quedamos charlando un poco después del reportaje, y el mundo en China se mueve en otra dirección. Invertir, invertir, invertir, construir, construir, infraestructura, infraestructura, eso es China. Y lo nuestro es timba financiera, timba financiera, timba financiera, eh, ahorrar, achicarse para pagar más... Eh, deuda que vamos contrayendo a una velocidad pasmosa en este gobierno entonces realmente es un proyecto a contramano que ahí sí digamos las provincias tendrían que avanzar en una noción de que forman parte de un país y que si el país se hunde las provincias no, no van a andar muy bien Ricardo y, y en este contexto que, que vos estás describiendo ¿cuál eh, ¿Cómo ves el futuro con optimismo digamos ahí eh, crees que que el, el hecho de no haber producción eh, eh, apostar todo a, a la timba financiera eh, bueno los sueldos los salarios digamos de los trabajadores que cada vez están están más devaluados los de los jubilados pasa lo mismo ante todo este esta situación este marco ¿Crees que, que haya un futuro optimista y en manos de qué estaría? ¿De, de la resistencia del pueblo? o ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo pienso esto, el, el triunfo de Milley es un triunfo muy particular, digamos, a él lo había votado un 29, 30% de gente... ...que eso lo estamos estudiando... ...por muy diversas razones lo votó... ...por muy diversas razones... ...no es que todos son liberales libertarios... ...hay una ínfima minoría... ...liberal libertaria... ...mucha gente eh, podrida... ...mucha gente despolitizada... ...mucho joven, eso lo conozco acá en Capital Federal... ...haciéndose ilusiones que iba a ganar en dólares... ...muchos dólares... ...digamos, por lo que se lo votó a mi ley... ...fue muy raro, ese es un 29-30% de los votos... ...después en el momento del ballotage se acerca otro 25% de la población fuertemente antiperonista eh, rechazando la posibilidad de que el candidato moderado de ese momento que era masa pudiera llegar a la presidencia eh, de la nación, pero ahí claramente marcado por el antiperonismo, voto programático por esto era escaso, alguien puede decir no, pero él lo dijo, la verdad es que la mayor parte de los que votaron no se fijaron qué decía. Les gustaba una cosa de eh, enojo, de violencia, de gesticulación eh, que hacía, pero no había un voto donde se desmenuzaba con precisión lo que estaba preanunciando mi ley. Sí, más aún, eh, est estaba muy impuesto este, lo dice pero no lo va a hacer, ¿no? Este... Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, quiero decir... Eh, yo creo que se vota en una circunstancia muy particular los meses previos parte del empresariado lo boicotea al gobierno de alberto y de y demás en el sentido que hacen remarcaciones completamente delirantes e innecesarias para reforzar digamos la, el malestar contra el gobierno Ter, se da este resultado electoral lo que yo quiero decir es Este resultado electoral no es representativo de tendencias constantes y permanentes en la sociedad argentina, sino de un estado de ánimo específico. Es decir, hay muchas de las cosas que hace este gobierno que encuestas más cualitativas captan que la población no está de acuerdo. No está de acuerdo. Vos le dices a alguien, le votaste mi ley, sí. ¿Estás de acuerdo que le saquen los medicamentos oncológicos a la gente? no. No, lo que yo quiero decir con esto es que hay eh, un margen de maniobra que yo creo que se va a ir eh, aumentando, incrementando, porque una... este es un proyecto político intensivo en fantasías e ilusiones. Mm. Si sí es cierto que un proyecto que es exclusivamente financiero, que es concentrador de la riqueza en el 20% más alto de la sociedad, que no genera un proceso de desarrollo inclusivo. Si esto es así, eh, bueno, muchísima gente va a quedar afuera, muchísimos sectores medios que se ilusionaron, que fantasearon. Eh, así que creo que se abre un margen y cada vez mayor para hacer una política de oposición inteligente. Eh, ahora, la pregunta es cómo se va a armar... Eh, en lo gremial, en lo social y finalmente en lo político una eh, oposición frente a esto. Hay muchos elementos dando vuelta de, de oposición, por ejemplo, hay muchos planteos económicos que se están haciendo incluso desde la centroderecha, eh, de la centroderecha hacia la izquierda uno encuentra una cantidad de propuestas muy grandes cualquiera de ellas sería de mejoría de las condiciones de vida de la población. Bien, y, y te pregunto, quizá esto es, es, es muy difícil de responder o, o en todo caso encierra un componente muy subjetivo y analítico, pero dirías que mi ley hasta hoy en el ámbito económico está teniendo éxito en base a lo que son sus objetivos, ¿no? o, o, sus, o los objetivos que por lo menos suponemos o interpretamos. ¿Crees que esta fiesta o, o pequeña fiesta que tienen algunos sectores económicos en las últimas dos, tres semanas se justifica que él se siente en este momento un ganador por alguna razón lógica o razón, racional? Mirá, eh, yo creo que es un gobierno muy intensivo en publicidad. Uh -huh. Muy intensivo en publicidad. Eh, la verdad que uno si tuviera que decir... Pensar la economía como un todo, donde está lo productivo, lo social y también lo financiero, uno puede decir, bueno, en lo financiero están abarajando la situación, en lo económico productivo es un desastre, es una calamidad, y en lo social ni que hablar. Con lo cual el promedio de esto da tres, está aplazado. No, no, no eh, a ver, que alguien pueda decir, está muy bien la economía, es que está haciendo un recorte y diciendo precios 2,7, eh, dólar eh, blue eh, tranquilo y riesgo país en descenso. Eso no hace un país, eso no hace un país. Se pueden dar muchos ejemplos de países que tienen eh, riesgo país bajísimo, eh, inflación cero, y como países son una porquería, donde nadie quiere vivir, donde la gente se va. Mm. Sí, Entonces sí. es muy importante que él discuta eso, día pero ¿desde cuándo esto se transformó en el indicador? Fíjate lo que estamos festejando. Estamos festejando, primero, el INDEC no ha eh, mejorado su metodología de estimación de la inflación, con lo cual estamos estimando con una base de hace 20 años que está distorsionando hacia abajo el índice de precios. 2,7 no es real, está mal calculado. Ahora, supongamos que fuera 2,7. ¿Estamos festejando ¿Qué un, claro. una, tasa, una tasa de inflación que era mayor que las peores inflaciones que tenía Cristina? Sí, sí, tal es cual. Es insólito. Ahora, lo que digo es que esto, ¿cómo se logra? Se logra porque hay una eh, presión mediática descomunal, porque parte de los medios que se ofenden porque mi ley los trata muy mal y los insulta, están súper apoyando al gobierno. O sea, dicen, qué mal educado las cosas que nos dicen, pero qué bien que está el plan económico. Sí, sí, sí. Como si estuviera el plan bien el plan económico. Es decir, hay un respaldo, y aquel el macrismo está co gobernando con esto, es decir, hay un respaldo de toda la derecha argentina muy fuerte a lo que se está haciendo. ¿Y eso en qué se refleja? En que la, la gente se encuentra con un panorama de opiniones en los medios más importantes donde dicen, bueno, esto está muy bien o está bastante bien o va bien encaminado o, o esto va en algún momento va a dar sus frutos. Es decir, colaboran en que la gente siga teniendo expectativas en, en este modelo de concentración de la riqueza. Ricardo Aronskin, te agradecemos mucho el contacto y la lucidez. Invitamos a nuestra audiencia a que si quiere extender un poco esta mirada pueda pasarse mañana a las 7 de la tarde por Avenida Belgrano Norte al 243. Y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, digamos, yo, yo creo que lo que tenemos que tener es una una mirada balanceada, ser muy realistas en el sentido que se está que le está haciendo daño verdadero a la población y al tejido productivo, digamos, cada empresa que se cierra es un problema, el gobierno boicotea empresas públicas, todo eso son daños que se están haciendo y eso nos duele eh, profundamente. Al mismo tiempo, no creo que sea un país ni vencido, ni derrotado, ni que le haya agarrado un ataque de locura, y que se está intentando autosuicidar. Es decir, en algún momento la sociedad va a decir queremos vivir, tenemos derechos, eh, este es un país que da para muchísimo más, eh, esa me parece que es la oportunidad política de salida. ¿no? Gracias de vuelta. Gracias a ustedes, un abrazo. Ricardo Aronskind va a dar esta charla mañana, es economista, es docente de la Universidad Nacional de de General Sarmiento y organiza esta actividad del Centro Pompeano de Estudios Sociales y Políticos.